Mi burro ya sabe leer. Ya. Sabéis que me gustan mucho los animales. Tenemos en casa un burro que tiene mi misma edad. Un amigo de mi padre tenía una burra preñada en la marisma y cuando la saca de hace tres años, venía en medio de la yegua con un burrito trotón y con cara de espabilado. Mi papá lo cambió po por un potrito Este burro para mí curró, decía él a sus amigos. Ya tiene tres años y nos podemos montar en él. Mi hermano Antonio le pone el cabezón, le saca sus enormes y pelu, peludas orejas entre la cuerda y juega con ella. Él mueve la cabeza aún. Y a otro lado en la anfa, de, de deshacerse de sus ataduras y correr en libertad. Mi hermano me monta, después sube él detrás de mí y me agarra para que no me caiga. Y con un ligero trotrecillo nos pasea por las calles de tierra, que no se nota que pisa. Si no es por los tropezones que da, de lo que quiere ir. Un día que llegué al co del cole, le encontré rebuznando y descubrí que decía, ¡Ia, ia, ia! Pero de bien, mi burro va a aprender a hablar, ya que une la I y la A. Le quité a mi mamá una hoja de papel de estraza y escribí una grande como la que yo hago en el cole. El lucero. ¿Qué letra está? ¿Qué letra está? La del punto. Tito. Lucero me miraba con ojos brillantes y movía las orejas en un espantar La boca. ¿Qué letra es? Le repetí Se a agachó a, a coger un trozo de pan duro Y comenzó a roer Pero ¿Qué letra es? Soburro. Le dije, ni caso Me marché para mi casa Cuando entré por la puerta Lucero me llamaba ¡Ia! ¡Ia! ¡Ia! Lo sería tu lucero él ignorándolo me fui a merendar